Continuamos a la venganza, será terrible, desde la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, estamos en la sala Cita Rosa, y habiendo pasado algo más de cinco minutos de la una de la mañana, Ajá. al menos aquí y en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Si eh, la vida me tiene harta, o oh, hay que desgraciada soy, o... Oh, el ama de casa es prácticamente un ser humano <risa> nuestra sección más exitosa tenemos muchísimas monografías le doy los títulos eh, cómo hacer que la gallina se le cocine rápidamente ah. hay gente que llama por teléfono y dice no termina de cocinarse me la gallina eh, cambios en la vida del canario en qué sentido canario Acá hay un dato que dice... Antes se creía que los pájaros morían a causa del humo del tabaco. No, esos son los humanos. Sí. sí. Parece que no. Por el contrario, los canarios se adaptan perfectamente a hogares fumadores. Y a los humos se les ennegrece el plumaje. Es decir, se tornan cuervos. Tordos. O no, claro. Muy bien. Bien un poco me gustó este, estoy eligiendo, estoy eligiendo. Conserve las dalias por más tiempo, a quién le importa. ¿Qué hacer con los paraguas en desuso? No sé, no tengo ninguno. Uh -huh. Por la sequía. Dice, oh, qué extraordinario, con la tela del paraguas en desuso, ¿qué va a hacer? Claro, podrá hacer una capa de peluquería. <risa> que es tan necesaria, sí. usted le, le saca sí. la tela al paraguas, la mela en el bolsillo, y cuando va no. a la peluquería, y el peluquero se apresta a cubrirlo con su, su capa, que andá a saber quién lo usó antes. Sí, que no es descartable. Claro. Eh, usted dice, un momento, o oh peluquero, o oh barbero, uh -huh. traje mi propia capa, uh -huh. eh, que resultó ser un paraguas. Sí. <risa> Que antaño Provincial. era un paraguas, claro ¿Y qué hace con el mango, por ejemplo? Y bueno, y usted cosa. no quiere desperdiciar el grito Escúcheme, <risa> La... <risa> no todo se puede aprovechar Bueno, eh, no me gustó tampoco En cambio, sí me gustó esto Convierta su vieja bolsa de papas En una esponja <risa> <risa> ¿Perdón? Sí, como una cosa perfectamente inútil Se convierte en otra no menos inútil ¿Usted tiene una, una bolsa de papas, discúlpeme? Una bolsa de que contiene papas. Una bolsa de que ¿Dónde qué? compra las papas usted? ¿Pero que ¿Usted compra las papas claro así por sí. bolsa de Claro 40, que sí, lo ve a la Paster, que le llaman, claro eh, al corralón, digo, deme una bolsa de papas. Ajá. Y me la llevo al hombro, un poco inclinado así, chiflando <ríe> entre dientes. <ríe> Bien. Eh las bolsas de papas o verduras empaquetan a la perfección ah, pero son de malla plástica ahora ah, sí, claro, sí, claro pero es un entramado junte varias de ellas, no menos de 8 es decir que hay que comprarle bueno, no. osía, eh, 160 kilos de papas <risa> sí, claro. para una esponja <risa> y las Eh, en los extremos, de manera que quede difícil, una difícil. enorme esponja. Si estoy gordo, pero no es para tanto. Que por su textura tipo. le servirá para limpiar grandes superficies, por ejemplo, el desierto de Sahara. Claro. Además, no, no es, eh... discúlpeme, pero no es tan útil. Mejor sería transformar una esponja en bolsa de papa. Eh, probablemente. Se trata de ver qué es lo que uno tiene. Si uno claro, tiene una si esponja, tiene la transformará en bolsa de papas, y si bolsa de papas, la transformará en esponja. Es decir, uno quiere lo que no tiene. Es así. Uh -huh. así, ¿Eh? así Como sido. aquel hombre que a veces pescaba en Escocia y otras litigaba, o ejercía la abogacía en Londres. Entonces, cuando estaba eh, litigando en Londres, decía, ay, si estuviera pescando en Escocia... Y cuando pescaba en Escocia decía, ¡ay, si estuviera litigando en Londres! Y aún a veces eh, añoraba los litigios en Londres cuando estaba en Londres litigando y las pescas en Escocia cuando estaba pescando. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene esponjas con formas de animales simpáticos? Ah, eh, Por para... ejemplo, los personajes de Disney. Sí, claro, claro. ¿El señor te, tiene niños? No. ¿Papá? Ah, ¿Algún, algún sobrino? No, eh, usted me pregunta, ¿se trata de preguntarnos mutuamente lo que tenemos? <risa> no, pero me imaginé Yo que... Yo le pregunto si usted tiene esponja si usted me pregunta si tengo niños. ¿Por qué me negas, papá? <risa> <risa> bueno, es una gra... esponja como para el nene. <risa> ah, bueno. Sí, sí, ¿le, le gusta... ¿Le gusta Pluto? ¿Al nene? Ojalá que no. <risa> Porque tiene mucha salida el Pluto. Sí, me han dicho. Pero te, si no tengo... Tengo Dumbo, mm. Tribilín... Mm. A ver, muéstremela. <risa> ya veo quién salió el den. <risa> <risa> eh, la, la quiere como... ¿Quiere una de mano? No. ¿Por qué, todo qué quiere que me jabone con el pie? No, si la agarro la mano la esponja, qué le voy más, a agarrar? Son más ampl... porque hay algunas que tienen forma de panflauta. Ah, sí. A, a mí eso... se me perdió una. <risa> <risa> Esa es la que tiene semillas. Claro, es vegetal. ¿Cómo es eso? ¿Crecen en los árboles las esponjas? Claro, son como un fruto colgante en realidad, ah, le cuelga. cuelga. Sí, sí. Sí, claro, es no... la forma que tiene el fruto de instalarse, que claro, no es un fruto exactamente, claro. digo, pero es no... una vaina. Cállate. No sé. Es un insolente su hijo. Pero bueno, eh, entonces, sí. eh, dígame, eh, hay árboles porque así como hay árboles que dan esponjas, Sí. toallas no señor la toalla es un, es un producto artesanal si quieres que me yo le voy a confesar una cosa no a mí me gustan mucho las toallas le gustan las toallas me gustan las toallas Ajá. doctor de... eh... <risa> que colecciona todas esas, tiene muchas yo tenía en un tiempo yo todo una toalla para cada día Ajá. una toalla que decía por ejemplo Le doy un ejemplo cualquiera, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, este, lunes. Ajá. Y otra, otro ejemplo. Este, <risa> eh, tenía alguna para cada día, lunes, martes, etcétera ¿no? Ajá. Entonces, venía el lunes, colgaba la toalla que decía lunes. Después me casé y teníamos dos toallas, ella y él. Eh, no, tenía un, dos toallas que decían, tú y yo. Ah, usted me había, no, usted me la compra a mí, tuya y mía, decía. Tuya y mía, ten, tiene razón, usted fue a la casa. No, yo se la vendí. Y me vio las toallas, y, eh, ¿Y usted, usted yo usaba... me secaba con la mía. ¿Y ella? Y... A veces nos peleábamos sí dice quien me anduvo agarrando la toalla <risa> ah, y ahora bien se produjo una discusión inevitable ella pretendía que, que la que decía a mía era la suya y a mí me dio la toalla <risa> Pero mire que vino a comprar, yo a ella al le di la, la mía. Mirá, vos secaste con la tuya, que yo me seco con la mía. Y bueno, hay unas grandes confusiones, ¿no? Sí, sí. Pero, es pero... al final eh, se multi eh, multiplicó por dos aquel eh, este, escrúpulo semanal. Claro. Y yo decía, eh, mía lunes, mía martes, y así. Y después, Ajá. tuya lunes, tuya domingo. Uy, es demasiado Ahora, un, un poco día, un día me voy a secar. Mm. Eh, ella después me dejó ¿eh? ¿lo dejó ella? sí, sí ¿Qué, ¿qué argumento le, le dio al retirarse su eh, me dijo que me engañaba y pero se que, fue mojada que me amaba pero me engañaba y yo no lo soporté y ella le dije, eh, llévate la tuya no, llévate la tuya y dame la y, y pero no, un día me fui a secar un miércoles me acuerdo me acuerdo como mm. eh uno un martes, me acuerdo como si fuera hoy, y busco la toalla, me... no estaba, venía lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, habían hecho el martes, me habían hecho el martes, y ese día no me sequé, yo si no me seco con la toalla que es, claro Pasó el tiempo todos los martes mojados sí. O no me mojaba para no tener que secarme Un día voy a casa de un amigo uh -huh. O de alguien que yo creí que era mi amigo Ajá. Voy al baño, ¿no es cierto? Le digo, permiso". permiso Yo siempre pido permiso pero ¿no? Permiso, le digo, mira, no sé cómo lo vas a tomar ¿Cierto? Vos amigos, hace mucho tiempo pasar al baño no. y después me tomó del brazo eh, ¿Para? ¿y lo acompañó me, al me baño? me acompañó hasta la puerta eh, eh. No, adelante, adelante me, me haces un honor me... <risa> muy solemne me lavo las manos, me voy a secar y veo una toalla muerta de risa que dice martes uh, me llamó la atención primero porque era jueves y segundo porque era mi toalla ¿Y qué hizo? Salí inmediatamente, claro. echó una furia con la toalla en la mano, agitándola, y dice, esta toalla es mía. No, dice, <risa> <risa> es martes. <risa> claro. Y, y nos peleamos muchísimo. Peleamos muchísimo. Él negó, no, negó, no, dijo que martes eran en todas partes. Eh, bueno, eh, de hecho, el, el, el suyo eso, no ejemplo. era un producto único, discúlpeme, por ahí yo, yo también tengo en, en mi casa una toalla que dice Martes. A mí, mire, yo le voy a decir en casa me faltan cosas. ¿Pero que es que le desaparecen de un momento para Me no, desaparecen cosas. ¿Qué tipo eh, de cosas? Eh, cosas, por ejemplo, jabones. ¿Dicen algo los jabones? Dicen... Balmolive una una alfombra que yo tenía que me la había comprado en Italia que decía Benvenuto sí. que la tenía en la puerta me afanaron la mitad ¿en serio? Sí. y ahora quedé un cacho de alfombra que dice Uto que en el barrio se creen que me llamo así claro Y así te llaman, dicen, me voy a lo de Uto. Sí, sí, me voy a lo de Uto. El Uto de la esquina. <ríe> <ríe> el Uto de la esquina. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Andá Uto de acá a la vuelta. Qué bárbaro. Me faltan cosas. Me falta por ejemplo... Me falta una cadenita que yo tenía. ¿Cómo era? Eh gaerita colgando un colgante sí. que tenía que... dije ¿El qué? Dije ¿Qué dijo? No, digo, tenía un dije algo. No, no. Sería simplemente una media medalla. Una media medalla. Sí. Ajá. Antigua costumbre, pero bueno. De plata, de oro. De oro. Ajá. ¿Dónde está la otra mitad? Creo que La otra mitad la tiene una mujer a lo que yo amo profundamente. ¿La tuya? La mía. Una mujer cuyo carácter sagrado no admito que se ponga en duda. ¿Ve este cuchillo, Mercedino? sí. Sí, sí. No es un alfajor. Pues muy bien, este alfajor hablará por mí, si es que alguno pone en duda la santidad de mi novia. Bueno, está bien. Ahora bien, ella en este momento no está conmigo. Está estudiando, está durmiendo con su familia, no, con sus dejado. abuelos. me ha dejado, me ha dejado. Pero yo creo que me ama, que me dejó, ah, sí, porque sí. no se puede aguantar tanto amor que siente. Mm. Me agarra una cosa de tanto amor que me deja. Bueno, y eso sí, eso sí. ¿Qué? Que no me vaya a enterar yo que anda con otro, Ajá. porque... No se ponga mal, buen no, hombre. No. ¿Por qué no se seca la transpiración con... Esta toalla. ¿Y cómo era su...? ¿Esta toalla es mía? No, es mía. ¿No ve que dice mía? Sí. Efectivamente, es mía. No, no, lo dice por mí. No le permito a nadie que me ande con mi toalla. Y menos en toalla... Tu... No. Que me ande con mi prenda, canejo. Pero tranquilícese. Menos amigo. mal que en la toalla a lo que le he pescado tranquilice a ver, espere, espere relájese, respire ¿quién es este? ¿qué sé es yo? ¿quién es este? perdóneme, pero yo en mi carácter profesional yo soy psicólogo, lo veo a usted muy alterado me siento ah. en la obligación buenas tarde, de doctor buenas tardes, licenciado estaba acá hablando con mi vecino yo salí a la puerta sí y estaba hablando solo un rato sí. yo salgo a la puerta para hablar solo porque adentro somos muchos ah mm. Y nunca falta uno que me contesta. Entonces, para hablar solo no tengo más remedio que salir a la puerta. Claro. Son mucho menos una. como dice? Que son muchos menos una. Y yo soy uno más una. ¿Qué me estás queriendo decir, paisano? Que la mitad de la medalla de la izquierda la tengo yo. ¿No la ve? Y la otra mitad, la tengo yo, pero usted no la ve ahora. ¿Dónde la tiene? la tiene? La tengo adentro. <risa> Dijo Patricio Bartón. <risa> Lea mañana en Radio Holanda. Sí, mañana en Noticias, pero eh, perdónenme. Está adentro de casa. Sí. Está dentro de su casa. ¿Acaso quiere que la llame? No. Hay uno que sobra entre nosotros dos. ¿Usted dice el psicólogo? De los dos. <ríe> de lo horab los... uno y el duelo era cosa de ley. Saco una sota. Los uno el turro me saca un rey. ¿Qué tarro tienen algunos? Pero bueno, escúcheme. Hemos venido, doctor, eh, para hacer eh, terapia de rivales. Sí. Ajá, que tanto el señor como yo amamos a la misma mujer. No sé si me interpreta lo que le queremos significar. Perfectamente. Y hemos venido para ver si usted nos puede contener. Estamos en Porque permanente... Porque si no nos contiene, nos vamos a agarrar a torta. Ah, bueno, no no es la manera de solucionar sí. el problema. Sí, de... señor, pero estamos en permanente disputa. Claro, sí, ella realmente es un poco disoluta. Sí, sí, también. Ajá, bueno, pero me parece que una manera de, de zanjar estas diferencias. También sí. <risa> <risa> eh, es, es a través de la palabra. A ver, veamos. Usted cuando... La, ¿A quién...? A mí... ¿qu Espere, que todavía no pregunté nada. ¿A quién le voy a cobrar? Iba a decir yo. A ella. <risa> tuya, tuya, tuya. No, no, pero digo... Eh, Algunos otros a... venimos porque pero, nos usted... han dicho que usted es psicólogo sí, y venimos para ver qué decide usted a quién quiere ella. No, ¿Cómo voy a decir yo a quién quiere ella? Usted lo tiene que saber para qué psicólogo. Perdón, lo no... que ca cambié de paisano. No sé. <risa> ha envejecido. Ha envejecido. ¿No, ¿No se les ocurrió preguntarle a la señorita en cuestión a cuál de los dos se dice? sabe dicen? ella? ¡Naaaa! A ver, ¿ella está saliendo con alguno de ustedes dos? y eh... Saliendo estamos todo el día adentro nosotros. Digo, ¿está de novia en pareja con alguno de ustedes? Ella era mi novia y me dejó. Ajá, ¿por él? Por Exacto, el... señor. Por culpa de... ¿Y ahora está con usted? Ah, no Exacto. sé. Exacto. Y bueno, entonces no hay, no hay, Yo acá... le digo, sos mía uh, No, no, escúchame La mujer no es una pertenencia Es de ella, listo, está con usted por un no, rato no, Como antes estaba con el señor que le... ¿Usted piensa Rivalizar y entrar En una en una pelea por recuperar Ese amor? Efectivamente, dice la idea mía, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. Yo quisiera, bueno, pelear por ella Ajá. Pelear por ella porque a lo que no me quiere Entonces lo único que me quiere Es pelear con ella, lo mato al señor no Y Ella vuelve güele conmigo, se llama Mia. No, no, no. Mia Farou. <risa> no, no, mire, me, me parece que eh, va a tener que admitir que la muchacha en cuestión, ¿cómo se llama? Me dijo Mia. Ella me hacía sí. que Mia El señor se llama Miles. Miles. Sí. Bueno, que Mia lo ha elegido al señor y no usted. Usted tiene que aceptar, cuando una mujer no lo quiere, no lo quiere. Es así. Mia no es tuya. A mí cuando me dijeron, ella anda con miles, uh -huh. no lo podía creer. <risa> Pero bueno, a ver, ¿por qué no hacemos la siguiente, por qué no digo, no procesamos la siguiente idea? ¿Qué le parece a usted si intenta de alguna manera Eh, ...derivar ese amor y esa pasión... ...hacia... ...hacia otra cosa... ...toballas quizá... <risa> ...no se va a volver... ...no le así. entiendo, no, mejor dicho, no le quiero entender... ¿o? ...no, quiero decir... ...cómo hace otra cosa... sí ...a, a ver, ¿qué actividad le gusta hacer? ...a se puso la cabeza que yo la quiero a mí ...bueno, Chau, pero, pero no es así... No es se... <risa> ...ya no está, a mí se me puso, a mí se me pone una cosa... ...pero sácatela... ...no, no, pero digo... por ejemplo ...que le gusta de... hacer usted... ¿Qué? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo que me gusta hacer? Sí, en la <risa> vida, ¿qué le gusta Estar hacer? Estar conmía. <risa> Ahí está, chao. Ahí está, no, le... oh, sí, Eso, sí, sí. es imposible este muchacho. Bueno, yo tengo una paciente, esto entre nosotros, ¿no? bueno, mire que esto no se puede, pero... Tengo una paciente que está sufriendo un, un desengaño parecido al suyo, pero en el lugar, este en el mismo sitio en el que está usted, digamos la chica que ha sido abandonada por un muchacho que eligió otra dama y me parece que a lo mejor si yo los presento sí. no será no será tuya no no no es mía no no no mía. no me refiero a tuya era eh, mi no. ex novia tuya parsons si sí. una, una chica pelirroja. Powell, tuya para peliir roja tuya una pelirroja. davis sí tal cual Eh, sí, una chica pelirroja, decía, to muy muy bonita ella, ¿eh? Yo la dejé a tuya. ¿Por qué? Por mía. Pero no quiero perderla del todo. A tuya. Ahora, muchacho, hay una vecina. Sí. Que vive en el fondo. <risa> Rica. Se llama Nuestra me parece que esa es la solución de ustedes. Nuestra no damus. ¿A usted le gusta? ¿Le gusta la nuestra? O oh, mal le gusta. <risa> este, bueno ya... No, no, pero disculpame, nuestra no es tuya A mí no tuya. me estutees, yo soy un profesional A usted no le estoy hablando, le ah, estoy hablando acá a mi vecino Entonces míreme a los ojos Nuestra no es tuya, y mía tampoco Mía es mía Y, ¿Y nuestra también Y nuestra es nuestra ¿Y la otra cómo se llama? Tuya Dame <risa> <risa> Tuya también es mía, y mía eh... Es mía Bueno, yo me no dejaré... voy a tener más remedio que achurarlo Sí, yo lo ayudo porque ya me está volviendo loco Este muchacho lo agarramos entre los y lo fajamos Muy bien Entonces ¿Me va a matar o no me va a matar? Marcal. No soy al compadrito usted Entonces ¿Cómo convertir, doctor Una bolsa arpillera en una esponja. Es un trabajo muy difícil. ¿Sabe coser? Sí. Sí. Bueno. Entonces venga para el fondo. Sí. Agáchese sí, y junte esas bolsas que están ahí. Eh, no. ¿Le <risa> tiene miedo a las bolsas? No. Pero vamos, cosa las. Mire, he tomado una determinación. Suena Laura. Eh me voy a matar por amor. No Como el joven Bert. Como el Bert, dice. Bien hecho. No, como bien hecho. <risa> me, me da unos minutos para tratar de convencerlo eh, mientras está el noticiero. Hacemos una pausa. Si usted me convence, sí. seguiré viviendo. Pero Dudo que me pueda convencer. Escuche las noticias, va a ver cómo le va a dar ganas de matarse. ¡Pausa! Y ya llega a la sala cita rosa de la ciudad de Montevideo. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro... ...el sordo... ...a... ...ernaldo... ...Gal... ...Gal... ...Gal... ...Gal... ...Gal... ...Gal... ...Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro... ...los tricolores... ...Manuel Moreira... ...A... ledolina Dolina... Y el señor martínez Cacodolina y Gabriel Rolón. Por favor, ya estamos presentados. Muy bien, maestro, por acá le piden para Males de Caballito, marionetas. Marionetas. Bueno, pero el... Un pedacito. Arriba doña Rosa ampvil orligero y aquel titiritero de posa guardentosa no estaba a uncío tus ojos sectasíaban una quizás marionetas cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la carita es vos lindo, maestro Bueno, aquí Irma Dice, por favor, me gustaría Que hicieran su versión de Cuando tú no estás Cuando tú no estás, lo tiene usted Manuel, ¿no? En su vasto Repertorio es... Vamos a hacer un tubo, Bueno la ruta de mi destino sin el amparo de tu mirar soy como un ave que en el camino rompió cuerdas de su cantar cuando no estás cuando no es... Lo lo no lo refuna si tu te vas, si vas vuelve la bruma es la fuente y la sed te des pierdes mi su seducción Muele mi esperanza Si tu te vas Cierra si mi ilusión no sé, Que Impresionante versión, maestro. permítame felicitarlos. Eh, qué lindo, en serio. Eh. Gracias, Rolón. Qué lindo, qué lindo, eh, negro, hace tiempo que quiero escucharte cantar. Yo tan solo 20 años tenía. Nah, Gracias por volver, me... mal, nah. dice Javier. sino por acá le están pidiendo, pero ya cambiando de género. Sí, ¿no? sí, sí, ya cómo estamos, Bernardo ya, pedía claro, Flor de Lino. Flor de Lino, ¿usted lo tiene, Rolón? ¿O más? Sí, ya voy no, bueno, esperemos, puede ser un llamado benito, benito, benito, benito, benito, benito, de urgencia, atiende siempre, debe ser un llamado de urgencia. Yo aprendí este a atender sí. las urgencias, así que... Eh. ¿Ahora? ¡Mía! <Risas> ¿Tiene flor de lino usted? Y a ver si me acuerdo, maestro, hace un año que no lo canto, pero Qué río, ¿qué río? si me olvido... Ciudad. ¿Qué dices acá? Pues, dame, tirame un medal, ¿eh? Porque está, no sé si está transportado, me perdí. Listo. Deshojaba noches Esperando en vano Que le diera un beso Pero yo soñaba con el beso grande De la tierra en celo Flor de lino qué raro destino Buscaba caminos de linos en flor. Deshojaba noche mientras me esperaba, como yo la espero, lleno de vergüenza como un gaucho pobre cuando llega al pueblo. Cuántas cosas que se fueron yo y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, hoy tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer pero un día mandinga la huella que me la llevó flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor amalaya me falta su amor Gabriel Rolón muy bien maestro muy bien maestro Bueno, aquí Ángela de Carrasco pide alguna de Queen Alguna oh, oh, oh. <tose> Bueno Empieza Uno, oh, dos, tres Oh You're gonna take me home tonight Oh Down beside the red fan light Oh but girls you make the rock and work around I was just a skinny leg Never knew no to from bed but I knew life before I left my nursery yeah left alone with feet but le she was such a naughty lenny You made a bad boy a pedía a carla la italiana no sé si usted la recuerda eh, a carla la italiana y sí. cómo no olvidarla <risa> y puede ser carla cuando llegaste a esta tierra Tus ojos negros reflejaban la tristeza del hogar, entonces yo te quería como a amigo. pide por favor Calipso Bananero Esa, también habían pedido el himno de Liverpool Calipso sí. ah, sí, Bananero está prohibido desde hace sí. mucho tiempo ¿Sí? Pero, eh, le pido un favor maestro sí. ¿Eh? me, me deja ir a hacer una, una gestión a ver si, si nos hacer? permiten cantarlo y en 3-4 minutos y si yo destrabo esto lo cantamos Sí, pero vamos a tener que cantarnos para ir ¿no? y si, si por eso, bueno, si llego a tiempo pero bueno, mientras tanto de otra cosa eh... mientras tanto el himno de Liverpool lo ah, sí, no? pidieron bueno, ayer mucho y no, sí, no ¿cuántos hinchas de Liverpool hay en la sala? vamos a empezar ¿Cómo? por ahí ah, ah, para todos. Ah, está bien. Dice todos creo que hay uno que, que no que es de Peñarol ¿qué dice acá? tres, tres no, no hables de fútbol en Uruguay. No, no y, parto, yo, y menos hoy, sí. Es como La Plata, hay lugares así sí. muy acalorados futbolísticamente. Negro y azul, solo colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en, en la República Oriental del Uruguay. Hola tengo por acá pedido maestro pablo dice si puede cantar alguna bosa en portugués como la que sabemos los tres juntos claro. porque después sabemos por separado hagamos eso. por separado es él la sabe todas y nosotros ninguna Bien. Bueno. <risa> <risa> Samba com està lega Voser no va que s'hi chegue... Maestro, eh, ¿cuándo están los Cabernet? ¿El viernes? El viernes estamos con Cabernet acá en, en esta sala, a el las 9 de la noche. A las 9 de la noche, mm -hmm. muy sí. bien. Eh, nada, nada, bueno, yo voy vengan, a hablar. Vengan, vengan. No, no, sí, vengan, pero ustedes ya sé que van a ser durar el show como 5 horas. No. Claro, y después, después van a quedar. Recuerda que la última vez los tuvimos que sacar... A patadas realmente. Sí, sí díganos, yo no quería díganos, decir, no, pero fue un díganos. acto violento. Bueno, bueno, maestro, pude destrabar las, las cuestiones. ¿Pudo hacer eh, esa gestión? Sí, eh, entonces nos permitieron por única vez, no se abuse tampoco, la versión del Calypso Banalero. ¿no? Completa. Sí, no yo sé mucho eh, no hacemos eso. Vamos de a poco, Bartó. Mm. Vamos de a poco. No, no, no, no estoy seguro de todo esto. es un humilde pescador todas las mañanas sale de su humilde cabaña en la isla se sube a su humilde canoa y una vez más adentro pesca tiende sus redes y recoge bananas, Andrés pesca bananas, y con el fruto de su pesca alimenta a su familia. Cuando llega se anuncia parte a cada uno su banana. Después va a la aldea y vende el resto de las bananas. Se oyen los pregones de los que venden. Banana, banana. Pero un día Andrés sale y no hay ni una sola banana un compañero le dice los barcos que otrora dejaban caer sus bananas han sujetado bien la banana y ya no se les cae él regresa a su casa en Borinquen todo está desierto y el pueblo está muerto de necesidad Pasan meses y años, pasó un día y otro día y un mes y otro mes pasó Pero el tiempo transcurría, las bananas no caían ¡Qué barbaridad! <risa> Manda decir tu hermana cuánto cuesta la banana Ay, ya es gratis, ya Mandade decir mi hermana cuánto cuesta la banana si si Mandade decir mi hermana cuánto cuesta la banana si ella, si Adiós si no maestro